Cantan como sus hermanos el fervor americano.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 de las derechas cavernarias y los fascistas. Impresiona su grado de hediondez moral porque están tratando, y en este caso lo han logrado, votar leyes que van contra las familias con integrantes que trabajan en el exterior. La bancarización de los envíos, de las remesas que vienen del exterior, al no poder hacerlo por la vía telefónica desde ahora y obligar a que tengan una cuenta bancaria para poder recibirla, es una gran estafa a la opinión pública, a quienes dependen en gran medida de esas remesas y a los propios migrantes por los aumentos de comisiones que tendrán que hacer. Esto es un claro atentado contra el bolsillo popular. La bancarización traerá por defecto ...una deformación de los procedimientos... ...y el monto a recibir por las familias. El PECU, la ANR y el Partido Liberal... ...son parte de las mismas historias de saqueo. Por lo tanto, eh, planteamos... ...que salgan a la calle todos los días... ...hasta que esto vuelva para atrás. Se inscribe esto... ...todas estas agresiones contra el pueblo... ...antes de las elecciones para sacar el foco de la oposición de los daños que se están produciendo en distintas partes del país y que han estado sacando minerales a granela hacia el Brasil, como ya es costumbre en la miseria moral de mucha dirigencia colorada y también, aunque no parezca, el bochornoso espectáculo de sicario de los yanquis sionistas que protagonizó Marito en la cumbre de la CELAC, organismo que convoca a mayor cantidad de países este, con intereses comunes y sin la presencia nociva de los norteamericanos y canadienses, canadienses en menor medida. Pero que han hecho hasta no hace más de 35 o 38 años masacres de niñez indígena y de todo tipo de tropelías contra la niñez en el Canadá. Pero volviendo a nuestro inefable presidente, Pretende que la deuda que contrajimos con Venezuela, que nos daba a menor precio el combustible para que nosotros se lo vendiéramos a Bolivia, haciendo una trilogía que nos beneficiaba a los tres, porque nosotros, no siendo nuestro petróleo, en definitiva, este ganábamos plata. Pero... Esto no que no le convenía a las empresas petroleras que organizaron la guerra del Chaco para quedarse con los pozos. A esas empresas le está haciendo el mandato don Marito Abdo, a las que mandaron a dos pueblos a la guerra que son responsables de los miles de muertos tanto paraguayos como bolivianos y de otras latitudes que participaron voluntariamente por ser residentes. A esas empresas corruptas de acciones y actitudes criminales hacia nuestro pueble, pueblo, le fue a hacer el trabajo sucio Marito Abdo. Y encima, como era previsible, por las cualidades de dos oradores de cuidado, fue vapuleado por Maduro, el que lo abochornó con criterio y lo apabulló con argumentaciones válidas. Y el pedido de que honre el acuerdo y la deuda de 350 millones ...que le debemos a los venezolanos y no con el patético payaso de Guaidó que no manda ni en su ropa. En vez de buscar roña, lo que hay que buscar es negociar y resolver ese tema. Es posible que teniendo minerales estratégicos podamos hacer buenos negocios favorables a ambas partes... ...con el litio que tenemos, el aluminio y otros. terminal con el robo descarado de los brasileños a los recursos minerales del país empezando por el oro y la plata, que sería una muy buena entrada de divisas para el Paraguay, pero no, no se les cae una idea que sea favorable al bienestar popular. Y está también el tema del debate en fecha y lugar que ponga Marito para debatir sobre democracia y derecho humano, que le planteó Maduro, y parece... Mentira, pero ¿será que se va a hacer el güiro, Marito, y que lo sobren de tal manera que no pueda andar tranquilo por la vida porque no fue capaz de enfrentar públicamente un debate con el debido respeto? ¿Cómo lo vamos a respetar si siendo el presidente nos pone a todos en la incómoda situación de tener un presidente que tira la piedra, esconde la mano y cuando tiene que responder por sus dichos, se esconde? Bueno... Así también nos va con la defensa de Itaipú, donde la defensa que hace el gobierno parece que es entregárselo a los brasileros. ¿La mejor defensa o es la mejor entrega? Volvamos a los más tuerzos del PQ, ANR y Azulgranas. Son los que propician las ocupaciones ilegales, los desplazamientos forzosos de las familias campesinas e indígenas de sus territorios y lotes. Y cuentan con una poderosa maquinaria bien aceitada por el lavado de dineros proveniente de la droga, la trata y otros menesteres no menos podridos y le dan prioridad a los blancos y no tanto que vienen masivamente del Brasil a hacer su agosto y dejarnos cuando la tierra pierda todo su valor. Ellos propician, el PQ, la NR y los azulgranas, que se muevan los hitos prononterizos en favor de los malos vecinos del norte, que desde el 1600 en adelante se dedicaron a avanzar sobre las tierras del Paraguay y su gente, por el molesto para los esclavistas de que el Paraguay, desde Hernandarias y más aún con el doctor Francia, se propiciaba la iluminación de las mentes con el conocimiento. Un pueblo oculto no puede ser llevado de las narices, Y es lo que pasa con nuestros pueblos latinoamericanos, en los que el analfabetismo suele hacer estragos, porque el trabajador trabaja por dos guaracas y luego vota a los mismos patrones que lo están explotando, sacándole a sus hijos la posibilidad de estudiar y capacitarse para tener mayores posibilidades en la vida. A eso nos lleva la ignorancia y el oscurantismo del no saber leer y escribir. ¿Cómo sabe si le dicen la verdad o le miente descaradamente, si usted al agarrar el libro no sabe lo que dice adentro. A usted en la televisión comercial le dicen lo que le conviene que a usted le conviene al patrón que usted crea según los intereses que estos tengan de ese medio de comunicación. Y lo mismo pasa con las radios. de los diarios no importa porque usted sí si, sí si, sí si por ahí sabe leer, pero si no hace comprensión de texto, es decir, no entiende lo que dice, tampoco va a entender nada y se queda con la versión interesada de unos pocos que defienden sus intereses, no los suyos, los de ellos. Y está muy bien que lo defiendan. Lo que está mal, muy mal, es que mientan para lograr ese objetivo. Cada clase social tiene sus intereses y los debe defender. Cuando las patronales cometen un delito, ...salen todos los medios para la, a atacar a la víctima... ...y convertirlo en victimario. Y al final, con el tiempo, nos vamos dando cuenta... ...que los victimarios, a quienes los hicieron pasar como víctima... ...son los mismos que años después vuelven a hacer lo mismo en otro lado. Y si el campesino, que ahora es muy pobre... ...porque le sacaron su tierra, sus herramientas, su casa... ...y lo tiraron al camino quiere volver a recuperar sus tierras para hacer su casa y dar cobijo y mejores condiciones de vida a su familia, resulta que hay un mamotreto mentiroso que habla de la propiedad privada, pero que nos sirve para la, que no sirve para la propiedad privada de los campesinos, solo para los que están en la rosca. Entonces uno se pregunta si esa ley es válida, porque si una ley que defiende un derecho esta esta debe incluir al mismo derecho de los que trabajan la tierra con sus manos. Y para ellos, para la inmensa mayoría, no existe esa ley de propiedad privada. Este, entonces, que la, la esta, esta ley de propiedad privada que la ponen como tan que es tan importante, pero ni su casa ni su ropa ni herramientas animales siembras y cosechas le son respetadas y a veces ni su familia es respetada la de los campesinos y los indígenas eso es lo que hace inconstitucional a esa famosa ley de propiedad privada ¿por qué? porque si no le sirve a todos los habitantes no sirve y encima Se usan para cometer esos actos contra la propiedad familiar en la mayoría de los casos este a la fuerza de seguridad o a las fuerzas armadas y a ilegales grupos de civiles armados, generalmente criminales peligrosos para agredir a los dueños de los lotes y territorios. Eso ya hace ...que todo lo actuado se den de nula validez. Todas estas patas para arriba, las amenazas a las y los trabajadores... ...para que se alineen y voten por los delincuentes que ponen los colorados... ...a ser votados, ya incomoda a cada vez mayores contingentes de trabajadores. Cada vez el cansancio de votar sin ningún resultado favorable a los votantes este Y sí es muy provechoso para los elegidos, que en un año, y gracias al erario y público, cambian de casa la mayoría de barrio y pasan a ser potentados. Y a su votante, si te he visto, no me acuerdo. Que será hasta las próximas elecciones, que vendrán esos u otros a redimir el, al color con nuevos candidatos y las mismas ideas de robo, corrupción e, inmund e inmundicia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para que no se burlen más de los pobres? No le votemos sus candidatos sin vergüenzas. Dejémoslo en sus seccionales aterrado de tener que devolver lo robado, porque hay que hacerles devolver lo robado al erario público, porque significan viviendas, escuelas, hospitales e insumos para todas ellas. Significa mejorar todo el sistema público de salud, de educación, de infraestructura, de eso se trata. Se roban los dineros que son para mejorar las condiciones de vida de la población, para generar trabajo y dignidad, para mejorar o revolucionar los rindes del agrofamiliar, la producción familiar, para que los servicios científicos técnicos sean de nuestra gente y no importados. Debemos dejar de votar por el color natural, y votar por las propuestas, y hacer que se comprometan con los vecinos, hacer manifestaciones frente a las casas de los corruptos, para que ya no, ya no estén tranquilos en ningún lado. Seguir peleando para que florezcan las cooperativas reales, donde cada uno es un voto y no hay doctores ni licenciados que puedan más que los asociados. Terminemos con las sedos cooperativas con dueños. Engañan a la gente Nadie es imprescindible Fíjense que los primeros trabajadores Que fundaron una cooperativa Eran alfa analfabetos Aprendieron con el tiempo Y fueron honestos porque tenían Intereses comunes Hojas a tiempo eh, Primavera tu tenemos dos pedidos de difusión, ya que estamos en periodo preelectoral y de campaña electoral. El 10 de octubre se vota. Entonces, uno para el próximo domingo 26, una movilización de la gente de Miguel Prieto contra las pretensiones del cartismo de volver a controlar Ciudad del Este por medio de un reconocido narcotraficante como es Quintana. Entonces llamamos a defender lo que se haya logrado recuperar de las manos de las mafias y salir a las calles. El otro se refiere a la ciudad de Ayolas, en el sur, con la compatriota Gladys Morínigo, candidata a concejala, que hace mucho tiempo viene acompañando a la juventud de Ayolas y alrededores para que tengan un futuro cierto y provisorio. Los escuchamos. Atención Ciudad del Este, llega la gran manifestación pacífica en contra de la mafia, domingo 26 de septiembre, desde las 9 de la mañana, con el lema CDE no es DHC, basta de manipulaciones a las instituciones, basta ya de persecuciones, mafia nunca más, mafia chao de Ciudad del Este, sumate vos también a este gran encuentro, el domingo 27. 6 de septiembre a las 9 de la mañana en kilómetro 7. querida, somos tu esperar.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 en kilómetro 7 somos Es inadmisible lo que sigue pasando en Israel, donde pese a que hay un nuevo gobierno de coalición y lo volaron al criminal Netanyahu, este sigue controlando al ejército israelí y las prisiones. Su ideología fascista sigue viva, donde hay centenares y miles de niños palestinos presos y tratados como mayores. Pocos saben lo que viven estos niños en sus barrios, en sus casas, donde el ejército de ocupación puede ingresar, ingresar en cualquier momento y lo que pasan todos los días por la ocupación israelí. La realidad de los ataques nocturnos a las 2 o 3 de la mañana con el sonido de latas de gas, bombardeos cercanos o fuerzas israelíes entrando a tu hogar ...rompiendo con sus fusiles, los juguetes y apuntando a la cabeza a los residentes. Cualquier movimiento puede ser causal de ir, de ir preso, aunque se tengan cinco años. Israel es el único país, entre comillas, del mundo que habitualmente arresta... ...detiene y juzga a niños en un sistema judicial militar. El Consejo de Derecho Humano de las Naciones Unidas ha solicitado a los Estados miembros que cooperen plenamente con su comisión de investigación sobre las violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos en el territorio palestino ocupado. Es en esta, que comenzó eh, hoy o comienza mañana, en el, la 76 este, Asamblea este, Mundial de, de, los derechos, de, perdón, de las Naciones Unidas que se hace este pedido a todos los Estados miembros. Los niños palestinos, como todo niño del mundo, tienen derecho a estar seguros en sus hogares y escuelas, tienen derecho a no sufrir acoso, violencia, detenciones arbitrarias ni ataques de soldados y colonos israelíes. La comunidad internacional no puede seguir haciendo la vista gorda ante la difícil situación de los palestinos. Una historia que se repite. La víctima de ayer es el opresor de hoy. No han aprendido nada, o tal vez son los descendientes de los mismos que se salvaban de ir a los campos de exterminio por su condición de sionista, lo que en esos tiempos los indicaba como Jafzaro, no hebreo. Todo ser dotado del sentimiento de humanidad, al darse cuenta de la injusticia social, debe sembrar esperanzas para el futuro. Solo así, el mundo se convertirá en un lugar mejor, donde no haya ocupación ni colonización, donde seamos todos iguales, donde los palestinos puedan vivir las vidas en libertad y con dignidad. ¡Gracias! ¡Gracias! لقدنا هل منصورت كلمتنا دكعالي يلم للجماهير يا فاد خلي راياتك عاليه I <laughs> so. la asamblea general de las naciones unidas aclara y reafirma que la situación del sahara occidental es de descolonización la asamblea general de naciones unidas aprobó el informe del secretario general de las naciones unidas en el que reafirma, entre otros asuntos, que la naturaleza jurídica del Sahara Occidental como cuestión de descolonización y la responsabilidad de las Naciones Unidas hacia el pueblo sahaurí. En este contexto, la Asamblea General reafirmó el derecho inalienable de todos los pueblos a la libre determinación e independencia de acuerdo con los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 1514 de la Asamblea General del 14 de diciembre de 1960, que contiene la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. asimismo, Se reafirmó la responsabilidad de Naciones Unidas para con el pueblo del Sahara Occidental y exhortó al Comité Especial para la aplicación de la Declaración sobre la Concesión de Independencia a los países y pueblos coloniales a seguir trabajando en la situación del Sahara Occidental, ya que es un territorio sujeto a descolonización y a presentar un informe al respecto de a la Asamblea General en su periodo de sesiones. También invitó al secretario general a presentar a la Asamblea General en sus 76 76 sesiones un informe sobre la aplicación de esta resolución. La instancia Zahauri contra la ocupación marroquí, y Isaacom, denunció la implicación de la mayor cementera francesa, la Farge-Simen-Jara, filial del grupo Lafarge Olsim, en la ocupación marroquí del Sahara Occidental. En un comunicado de prensa recogido por la agencia de prensa sahaurí, el organismo sahaurí estimó que al invertir en un proyecto en asociación con el Holding Real Marroquí Almada, en el ayun ocupado, la empresa internacional se ha implicado en un crimen de lesa humanidad en el Sahara Occidental. En el plano de la mujer sahaurí es que actualmente decenas de mujeres sahauríes en los territorios ocupados del Sahara Occidental son víctimas de violencia por parte de las fuerzas marroquíes por razón de su pensamiento político. La violencia contra la mujer sahaurí en los territorios bajo ocupación marroquí es una de las violaciones de los derechos humanos más reiterada y que cada vez afecta a un mayor número de personas. Los datos arrojan una realidad preocupante porque las diferentes organizaciones sahaurís y asociaciones que trabajan sobre el terreno indican que centenares de de mujeres saharíes de diferentes edades han sido encarceladas, torturadas y o asesinadas en el Sáhara Occidental.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 Bueno, vamos a hablar un poquito del Salvador y su presidente alineado con Israel. El presidente Nayib Bukele niega que en el país haya una dictadura o que camine hacia un régimen totalitario. Dice que protestan contra una dictadura que no existe. Según el mandatario salvadoreño, en su discurso de conmemoración del Bicentenario y la Independencia en el que descalificó las masivas y diversas movilizaciones sociales del pasado 15 de septiembre que protestaron contra la deriva autoritaria de su gobierno. Las mayorías de definiciones de dictadura hacen referencia a situaciones como la concentración del poder y el control gubernamental de las demás instituciones estatales, la ausencia del Estado de Derecho, la persecución de disidentes y opositores, la imposición de políticas impopulares, la ausencia del control de todo el aparato estatal, la eliminación de separación de poderes y el sometimiento de las instituciones a los deseos, caprichos y delirios dictatoriales del presidente, mecanismos de transferencia y rendición de cuentas, narrativas mesiánicas entre otras la remilitarización del país cosa que está terminantemente prohibida por la constitución vigente el retorno de la beligerancia a las fuerzas armadas y la instrumentalización política de la policía nacional civil la falta de acceso a la información transparencia y rendición de cuentas la intolerancia los discursos de odio y la persecución de opositores disidentes del discurso presidencial y críticos de las políticas gubernamentales la imposición de medidas que eh, no son aceptadas por la población y por supuesto viene la represión la confrontación permanente y la ausencia de diálogo con la sociedad las vulneraciones a la libertad de prensa y los ataques al periodismo fiscalizador ...del desempeño gubernamental. Nayib Bukele... ...se presenta como salvador del pueblo... ...re fundador del país... ...y enviado de Dios. Durante el asalto al Palacio Legislativo... ...del 9 de febrero... ...dijo que Dios le pidió paciencia... ...y por eso no apretó el botón. Bukele califica como farsa... ...los acuerdos de paz... ...que abrieron el proceso de democratización del país... ...sin el cual él mismo no habría sido posible preside presidente de la República. Las negociaciones con las pandillas... ...y la cooptación del Estado por grupos criminales... ...confirman que la Administración Bukele... ...mantiene acuerdos con las principales pandillas... ...basados sobre todo en beneficios carcelarios a cambio de mantener bajo el índice de homicidios, hecho que la propaganda oficial adjudica al plan control territorial, entre comillas. Las organizaciones territoriales del Frente Faraundo Martí para la Liberación Nacional y otras expresiones unitarias que se van manifestando para frenar esta locura de un ser peligroso para la comunidad salvadoreña y regional que considera que los trabajadores tienen muchos derechos ya exagerados. ¿Dónde escuchamos y a quiénes decir lo mismo en los países al sur del continente? Por ejemplo, los que lo dicen los estronistas, los Plata Querida, los Azulgranas, los conservadores, fascistas como Macri, la Calle Pou en Uruguay, Piñera en Chile, Fujimori... En Perú, Bolsonaro en, en Brasil, Moreno en Ecuador, Hernández el títere narco de Honduras, etcétera, etcétera, etcétera. Son lo mismo porque sus intereses son los mismos y su esclavo moderno también provienen de la misma clase social. Estamos despidiendo, pero queremos hablar del Perú con el maestro Pedro Castillo, que está remontando con dificultad y mucha paciencia todas las zancadillas y trampas que le ponen los malos perdedores de la derecha cavernaria, fascista, corrupta, hasta el hueso de los Fujimori, Vargas Llosa y otros nefastos personajes de la politiquería peruana. Activo siempre para perjudicar a las clases populares, en defensa cerrada de los privilegios que le han brindado a las empresas transnacionales que saquean al Perú todos los días, mientras el pueblo está en alerta para evitar cualquier azonada militar, policial y civil contra el Estado democrático que ahora no le sirve a las patronales, así como está. Ahora con un gobierno de, de por y para el pueblo, profundizar los derechos en democracia es una responsabilidad que le compete a todas y todos los patriotas peruanos. Por ello, están recabando firmas para pedir un referéndum institucional para poder llamar a una Asamblea Nacional Constituyente que le dé las armas y herramientas necesarias al Estado Nacional para encarar con el respaldo de la Constitución Nacional los profundos cambios que la sociedad viene pidiendo y exigiendo hace muchísimos años. Y al mismo tiempo, el maestro Castillo le ofrece al Parlamento ser parte en el cambio para que no quede ese desairado ante la sociedad. Los gremios están acompañando este, este proceso institucional para que el gobierno del pueblo pueda arbitrar los medios y los fondos necesarios. La CGT apoya y acompaña al gobierno del maestro Castillo, docente, labriego y rondero del pueblo. Muy bien, nos estamos despidiendo, que tengan muy buen fin de semana.